En Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arco í r i s Damos comienzo a esta entretenida conversación y música en estas dos horas en el aire junto a América Andina. Todos los miércoles, no se olviden, le damos inicio a Guerreros del Arco í r i s Esta es tu hora en Radio Puente Alto. Son las once.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 No, no muy conocidos, quizás te, se van a sorprender a esta hora de la mañana, pero、eh, estamos hoy día a esta hora por una razón muy especial que es、eh, apoyar la música.、Eh, creo que es muy importante en estos tiempos que vivimos,、eh, nuestra música y nuestros músicos también, m a n d a r l e un mucho n e g u e n a todos ellos que han estado en esta lucha social. De este país、eh, también dando cara, así que nosotros también nos hemos querido quedar atrás esta vez y queremos apoyar la música. y Hoy día nos va, tenemos un invitado, tenemos un gran invitado que, que se nos viene desde el sur de Chile, ya, que trae toda esa misticidad de la Patagonia. Así que vamos a conversar con él.、Eh, está con nosotros,、eh, estará en breve Gerardo Godoy Cárcamo. Voy a vos, pues, ponerle su musiquita, ¿eh? ¿qué te parece? Bueno, ahí está en los controles, como siempre, Esteban Villa. Atento a, a poner esta música, un poco diferente a la que colocamos todos los días, pero sí m p o hermosa de mis sueños, llegas a llenar mi vida. Todo está n perfecto, pero es casi lo que siento. Bueno, está con nosotros aquí ya presente, de este largo viaje de, de, la ¿sí? de la Patagonia. ¿Cuánto tiempo, Gerardo, por estos lados? Mira, estamos viviendo ya cinco años Santiago. Soy oriundo de c o y h a i q u e de la Patagonia. d e criamos i i v todo el tiempo ya y hace como te digo, cinco años por fin en un rumbo.、Eh, A esta gran ciudad de Chile, la ciudad para mí, e la selva de cemento, Santiago Chile.、Sí. Estoy de Chile. e s t o y muy c o n t e n t o de estar aquí en Santiago y sobre todo ahora en Puente Alto y en la radio de Puente Alto. Son súper originales.、Pues eh, claro, sí, bueno,、eh, para nuestros amigos que no, no, nos siguen, a los guerreros, Bueno, queremos apoyar la música importante y, y apoyar a un joven valor porque llega a radicarse a esta provincia. está dedicado en el cajón del maipo. O sea. Estoy viviendo en el cajón del maipo. v i v í un año en Santiago, en Santiago Centro, para probar cómo era eh, eh, la selva de cemento como te decía recién, que es increíble. Y hace medio la posibilidad de m i g r a r de Santiago y ahora estoy en el cajón del maipo y... Qué bonito, bueno, esta música gusta mucho por todos estos lares, sobre todo en la provincia de, de Cordillera donde hay mucha gente campesina todavía, hay muchos lugares rurales como es Pirque, San José de Maipo. así que A esta hora de la mañana, un saludo cordial para todos ellos. Y esta música, podríamos escuchar un poquito de tu música. ¿Qué te parece este tema? ¿Qué nos dice? ¿De qué nos habla? ¿En qué te inspiraste? ¿Cuál En tema vamos a mirar a ver para que me oriente un poco? Vamos con Desde que te vi. ¿Es eso? Claro, que estás s n a n d o Ya, no q u e d con lo d e n c i d o Es un tema, es un cover. Es un cover de Luis f o n s i Ya Que nosotros popularizamos hace. O en menos que te estaba hecho en los o días más llamas, mil y le、eh, hemos puesto un nombre a este ritmo turbo r a n c h e r a porque es como un radio con música con banda en vivo entonces es、eh, muy v e l o z la velocidad、sí. es muy veloz en su t u r o no es como la c u m b i a ranchera tradicional se llama turbo ranchera es uno de e los estilos musicales que, que, se, el... que se puede dar a conocer en santiago y en el... todos los lugares rurales así que、Todo、vamos a ver,、si、le, a ver si le cuesta a nuestros auditores、los マニマニ。<音楽> 何時か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月 e n か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月か月 どうしたの historia que partiste de re chico así subiéndote a un, a un tablón imaginándote una guitarra de palo bien campestre dejaste el deporte decía todas partes como ha sido la llegada a santiago t e h acostado porque tienen una agrupación ahora porque son otros los músicos que te acompañan pero son de acá de la zona すみませり、より、より、よ Sería bueno, sería bueno que la gente supiera por q u es Manny Manny. Bueno, esperamos que, que pronto ella、eh, esté sonando aquí hay, hay un local acá en puente alto que todos los domingos la p o c h e vamos a dar un saludo a, a la lucero del alba que, que hace un programa de, de este estilo、eh, en donde dolor, ellos todos, las, todos los domingos se reúnen para visión, bailar a la ranchera así、pues, que,、no eh, que eh, eh, claro aquí hay movimiento ranchero en puente alto hace tanto tiempo gracias pasado, a la lucero del alba y gracias a, a también a, lo, a los m a r i a c h i s veracruz que son casi nacidos acá también en, en puenteal todos los que acompañaron por largo tiempo a la quinta n i l a La, ¿No、sé, la María Veracruz que bueno Hugo, estamos aquí ya vamos a, a seguir compartiendo la música de gerardo en la radio para que ustedes q u e d e muy b u e n o y bueno pronto también tenerte en, en nuestro programa horario estelar para que podamos también disfrutar la gente que sigue a lo que reza r el arco iris, que le gusta tanto la música folclórica esto también tiene mucho de folclórica s pasión t i cielo l l azul o Yo recuerdo con 何だろう Bueno, e s o es parte, así como se va poblando nuestra, nuestra provincia de, de jóvenes músicos que llegan a la capital y, y eso también ayuda a enriquecer nuestro f o l r t a l sobre todo hoy por hoy, que debiera de tener el lugar que se merece, ¿verdad? Bueno, las radios comunales, y aprovecho para mandar un saludo a todas las radios comunales de Chile. Que hacen una labor muy, muy fundamental porque están directamente ligadas con la gente. Así que, y en estos días que es más de dolor para nuestra patria, bueno, nosotros tratamos de darle un poquito de alegría a través de la música, de la compañía sana y agradable. Y espero que le haya gustado esta presentación que hicimos oficial de, de Gerardo Godoy, Cárcamo, ya, de la Patagonia de Chile, que ha llegado hasta este lugar para. Para hacer un orgullo para los vecinos de l a c o m u n a de San José de Maipo, de Pirque y de La Tintana,、eh, que ojalá también puedan comprar. ¿Y cómo te pueden ubicar tu música? Por supuesto, aquí, pero por supuesto ahí lo que rara arco iris estaremos eh, eh, esperando por, por el llamado para que puedan conocer su música y puedan conocer también su, su trabajo verdad、eh, los vamos a despedir por、pues、lo v a m o s a despedir de, de una manera bien bien directa con su música ya、eh, cuál sería el tema elegido y a ya, ya. y nosotros nos despedimos pues nos encontramos mañana a las 20 horas estamos con invitados y estaremos en el aire como de costumbre、Le、deseamos toda la suerte del mundo y nos volvemos a encontrar hayaya para todos Y y comienza otra Tomar Man bailar gente vez Con a la 心の声が大きいです。S S もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もい一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、 せっかく、きっと、きっと、きっと、きっ o きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、き o と、き s と、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、e っと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっ よく見せるよ、ラティロ、ラティロ、テシエント、コミコ、よく見せるよ。 手が出る Despierto te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, no o t diferente s e se es falta t La gente pasa y pasa siempre tan igual 俺が見たことのに、俺が見たことあ もう一回言ってみよう。<feliz. S 2>